Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, pues nada, acabamos de escuchar la sintonía de nuestro director Juan Cabezas y ya estamos aquí listos para analizar una de las publicaciones de nuestra web alama.com. Saludos. Y nos metemos con un artículo de opinión que, la verdad, es para reflexionar. Viene de la sección El campesino inquieto. Eso es. El autor es Juan Miguel Ortigosa Talma y el título ya te dice por dónde van los tiros, ¿eh? Breve sinopsis de mi ensayo sobre educación y termodinámica. Y ojo, que lo escribe como padre de cinco hijos. O sea, que habla con conocimiento de causa, vamos. Espera, espera un momento. Educación y termodinámica. Me suena. No sé, como mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. ¿De verdad consigue que funcione? esa comparación? Pues fíjate que sí, y esa es la gracia de todo el artículo. Él utiliza la segunda ley de la termodinámica eh, como una metáfora del sistema educativo. Sostiene que para que cualquier sistema progrese, para que evolucione, necesita pagar lo que él llama un tributo de entropía. Tributo de entropía. Suena un poco técnico, pero supongo que se refiere a que hay que aceptar un pequeño grado de desorden, ¿no? Exacto. Una especie de caos controlado, para que las cosas puedan avanzar. Justo eso. Sin ese pequeño desorden, el sistema se estanca, se queda quieto y al final colapsa. Lo compara con una dictadura, por ejemplo. Vale. Pero... Por otro lado, si ese desorden se dispara y no hay control, pues el sistema se disuelve, se convierte en anarquía. Entiendo la teoría, es potente, pero ¿cómo se aplica eso a la realidad de un colegio en España? O sea, ese tributo de entropía en un aula, ¿qué sería exactamente? Pues justo por ahí va la crítica. El autor argumenta que en España veníamos de un modelo educativo muy muy autoritario. Ya. Yeah. Un sistema que no permitía pagar esa cuota de entropía. Todo era rígido, no había espacio para la pregunta inesperada, para el error creativo, ¿sabes? Claro, el típico modelo de memorizar y repetir, sin más. Pero, a ver, el cambio era necesario. Supongo que el autor reconoce que a veces el péndulo tiene que moverse con fuerza para romper con eso. Sí, claro. Pero su crítica es que, en su opinión, el péndulo se fue demasiado al otro extremo. Ah. Describe un modelo actual, donde, según él, la autoridad moral del maestro casi ha desaparecido y no se valora lo suficiente lo que llama la cultura del esfuerzo. Ojo, no el esfuerzo de empollar, sino el de pensar, de equivocarse y volver a empezar. ¿No? eso es crítica que se haya podido confundir ese desorden necesario para crear con bueno con una falta de estructura y de exigencia y que al final la educación se quede solo en formar a la gente para un trabajo perdiendo esa parte más profunda de formar ciudadanos críticos exactamente me hace pensar en mis años de colegio la verdad las clases que más recuerdo son esas en las que el profesor se salía un poco del guión claro Y surgió un debate que lo cambiaba todo. Quizás, sin saberlo, estaban pagando ese tributo de entropía. Entonces, ¿qué propone el autor? Porque criticar es una cosa, pero encontrar la solución es lo difícil. Bueno. Su conclusión no es una fórmula mágica, es más un llamado a la responsabilidad de todos. Ya. Yeah. Plantea que educar es una tarea enorme que no depende solo de los profesores, exige que se impliquen, de verdad, los alumnos, los padres, la administración, la sociedad entera. Una reflexión muy necesaria, la verdad. Nos recuerda que no hay soluciones fáciles y que ese equilibrio entre el orden y el caos creativo es algo que hay que buscar constantemente. Da que pensar desde luego Y con esa idea de fondo pues lo dejamos aquí Ya estamos trabajando en el siguiente comentarios De los contenidos de Alama.com Siempre con la dirección técnica De Juan Cabezas que ahora Igual que nos dio la entrada nos acompaña Con la música de salida Hasta la próxima Radio Alama en internet Y Alama.com Información para compartir